Bueno, gracias a ustedes. Buena presentación. <risas> sí. y yo siempre digo que es una excusa la tecnología para hablar de política. En el próximo libro hablo mucho de economía para entender cómo la tecnología está concentrada y eso también genera problemas políticos. Bueno, vuelvo siempre al lugar de la politóloga que habla del poder, en definitiva. Es que eh, me parece muy interesante y además eh, me parece muy inteligente hacerlo desde un lugar a donde todos, de alguna manera u otra, tenemos un ignorante acceso a, como es la tecnología. Ahora, vos, vos decís, yo quiero hablar del poder y de la política. En el ámbito del poder y de la política entre los estados, las grandes cumbres, las decisiones eh, inclusive de las grandes instituciones internacionales, ¿qué rol tiene la tecnología? ¿Existe o es solamente vista como eh, una forma de eh, acceder a información o, o, o realmente se tiene en cuenta desde el poder? No, se tiene muchísimo en cuenta y tiene muchísima presencia. A ver, desde el punto de vista formal existen una serie de instituciones internacionales eh, que se llaman la Internet Society, la ICANN, son organismos que... Eh, son clubes de países que participan en discusiones internacionales sobre Internet. Eso está contado en uno de los capítulos de guerras de Internet, cómo funciona este ecosistema de la gobernanza. Son las instituciones formales, son la ONU de Internet. Esas instituciones existen de, desde después del 2005, desde las, de las cumbres de la sociedad de la información que se empezaron a, a establecer para discutir el futuro de la tecnología en términos de desarrollo para los países, como como hacían algunos países todavía no tan desarrollados para no, no quedarse afuera ¿no? Mm. Eh, con la desigualdad que se implicaba bueno, y a partir de ese momento existen estos ámbitos formales después existe como, como en todo una gobernanza de facto es decir eh, eh, empresas en realidad grandes corporaciones megacorporaciones que toman decisiones en cambio de la política es decir, las grandes empresas toman todo el tiempo decisiones eh, y las hacen pasar o hacen lobby con los gobiernos por ejemplo, claro. se sabe que Google eh, tiene en sus boards, en sus miembros destacados eh, intercambian miembros con no solo el gobierno de Estados Unidos, sino con la cúpula militar de Estados uh -huh. Unidos permanentemente eh, y tienen relaciones permanentes eh, los, los presidentes eh, de la misma manera que antes iban al New York Times, ahora no es que dejan de ir al New York Times, pero van a Silicon Valley cuando están en campaña presidencial en Estados Unidos, eh, y de hecho una de las cosas que pasó es que Silicon Valley, que era eh, demócrata y siempre fue demócrata y más progresista, la costa oeste de Estados Unidos, eh, empezó a ver que su poder y sus herramientas tecnológicas también estaban ayudando a que, a que ganaran los partidos republicanos. Entonces, pero también... A partir de esta pregunta, me, me parece interesante destacar que eh, estas cuestiones tecnológicas están en, en todos lados, pero muchas veces no se, no se explican bien, primero por, porque el periodismo es un desastre uh -huh. y porque no lo pueden explicar. Eh, también porque hay periodistas, entre comillas, progresistas o como los queramos llamar, que todo lo ven como una conspiración, entonces no se ponen a estudiar sobre estos temas y tiran fruta, claro. ese es un gran problema. Eh, el, el último programa de Navarro, el destape, fue un desastre respecto a cómo se explicó este problema y a mí No, me no, no tuve vergüenza. el placer, mira, no, no, no lo pude Bueno, fue una vergüenza cómo se explicó esto, todo en términos de conspiración cuando eh, Pero pero está después la otra parte del, entre comillas, periodismo de tecnología Que lo explica cómo todo es libertad, ¿no? Cada cosa que nos compremos va a ser un mundo de libertades O que es natural que funcione así Claro. claro, y entonces entre esos dos extremos falta claro. otra, otra cosa, que es, a ver, ¿cómo entendemos esto? Que son temas complejos, que, como pueden ser los temas económicos o los temas internacionales, pero que en definitiva, si está bien investigado y bien analizado, no es tan complejo, ¿no? Sí. Eh, en definitiva se trata de poder explicar algo complejo de una manera un poco más sencilla. Eh, hoy, bueno... Eh, Como ustedes decían, Facebook es eh, el país más grande del mundo. Sí. Facebook tiene 2.000 millones de personas conectadas permanentemente, 50 minutos por día como promedio. Sí. Eh, Ese es el 30% de la humanidad. Sí. Si pensamos que China tiene sus otras redes sociales, Tencent es una red más importante que Facebook en, en función de, de, de usuarios conectados. Eh, bueno, es un poder realmente muy grande. Y hay regulaciones que pueden no ser explícitas, es decir... Esta semana pasada, a partir del, de la investigación de Cambridge Analytica y Facebook, se empezaba a hablar de la palabra regulación, no regulación, no. pero más allá de que existan o no regulaciones, que lo podemos discutir, que, qué tipo de regulación sería la posible, eh, estas empresas eh, concentran una gran cantidad de información, por lo tanto de poder, y, y tienen que ser parte del debate público, ¿no? Vos hablabas justamente de la cuestión de, de la regulación, vos sabés que yo trataba para entender un poco cómo funciona esto, de trazar el paralelismo con algo que quizás conozco un poquitito mejor que tiene que ver eh, más con el ámbito de la comunicación y el periodismo y los medios de comunicación en general y venía pensando cómo frente a la liberalización prevista por el, la, la, la nueva sociedad internacional de la información y las cumbres que se hicieron a nivel internacional una forma de reaccionar que se dio en América Latina que se podría analizar desde ese lugar fueron justamente las regulaciones nacionales ¿no? los famosos proyectos nacionales de comunicación para tratar de alguna manera de limitar los efectos de la globalización en el ámbito eh, de los espectros radioeléctricos del uso del espacio eh, comunicacional. Ahora, en Brasil recuerdo que hubo un tentativo de hacer algo parecido con internet se hablaba eh, de una ley de regulación de la gobernanza de internet eh, son efectivas, es decir eh, siendo internet algo tan, eh, o, o las redes eh, eh, en general, a, algo tan líquido, por usar una palabra tan de moda últimamente, ¿es posible tratar de ponerle barreras? Sí, es que es un error pensar que son líquidas, es un error pensar que no se puede hacer algo con, a, a ver, con, con los lugares en donde influye. En Brasil el marco civil de internet así se llamó, fue una, una ley de leyes que se aprobó en el año 2014, después de... en realidad la, la ley venía siendo discutida desde hacía varios años y el catalizador fueron las revelaciones de Edward Snowden, que también implicaron uh -huh. eh, la, la, la, digamos, la, seguirla a través de las redes sociales a Dilma Rousseff y espiarla. Eh, a partir de ahí se, se dio un conjunto de organizaciones este, multisectorial de la sociedad civil, eh, ONGs, eh, gobierno y empresas que se pusieran de acuerdo en una serie de parámetros. Entre ellos, por ejemplo, uno de los parámetros es el de la neutralidad de la red, que es una regla que significa que los proveedores de servicios nos pueden discriminar por contenidos, los, digamos, nos conectan y después nosotros decidimos qué queremos ver, digamos, pero no pueden regular los contenidos o cobrar sí. más algunos contenidos que otros. Son, digamos, reglas que... Inciden directamente, primero en el acceso y segundo en la, la libertad de expresión, digamos. Y esas cosas, eh, a ver, ¿pueden regularse? Yo no sé si usar la palabra regularse, pero pueden controlarse. Hoy hay un montón de cuestiones que tienen que ver con Internet que afectan los derechos de los consumidores. Este, son temas de derechos del consumidor, cuando hay un, por ejemplo, un, un gran leak, o un, un cuando sí se filtran los datos. O se si datos de una compañía o hay algún, algún tipo de seguridad, en realidad lo que pasa es que hay alguna empresa que no se ocupó lo suficiente de proteger la seguridad de los usuarios y sus datos quedaron expuestos. Lo mismo que si una empresa utiliza de forma ilegal los datos de los usuarios, hay un problema de defensa del consumidor, porque es una empresa que está haciendo no. negocios y dinero. Mark Zuckerberg es el sexto hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el de Amazon, es el tercero, Bill Gates es el primero en la lista de Forbes, no lo digo yo y claro. si, si esas personas hacen dinero pero, eh, pero no las estamos viendo como personas que a su vez tienen que cumplir en términos de que los usuarios de internet no somos solo usuarios somos ciudadanos y por lo tanto tenemos derechos entonces los estamos dejando hacer cualquier cosa sí. y si en algún momento hoy, hoy las grandes empresas de internet son monopolios, de tecnología son monopolios son grandes monopolios eh, y de la misma manera que eh, tenemos que ellos, por supuesto estoy a favor de regular o controlar el mercado en otros ámbitos, eh, la comunicación, o no sé sea, con el del petróleo, o en cualquier mercado monopolio que, que afecte la vida de los de las personas, eh, tiene que haber sí reglas y se pueden poner reglas. Lo que pasa es que después hay un tema de soberanía, que es que cómo se regulan eh, corporaciones internacionales que tienen operaciones en todo el mundo al mismo tiempo eh, y que alegan que al tener esas operaciones en todo el mundo eh, son intermediarios de información, son como rutas de información, entonces, bueno, no tienen nada que hacer con algunos temas. En algunos puntos eso es cierto, en algunos puntos son intermediarias, eh, pero en algunos puntos también eh, es bueno que empiecen a dar más cuenta respecto de sus actos. Claro, claro. Natalia, ¿cómo estás Lucio? Te saluda. La luz, ¿qué tal? Volviendo al escándalo de Cambridge Analytica y sus repercusiones, se habla de la inclinación por, eh, por favorecer el voto de Donald Trump en las últimas elecciones de los Estados Unidos y una cierta también influencia a favor del voto positivo en el Brexit del de Reino Unido. Con estos 50 millones de datos que se filtraron de Facebook, eh, Yo discutía con algunas personas y decían, eh, discutíamos si una persona común y corriente, una persona que no está, no está relacionada con posiciones de poder, que no está relacionada con eh, militancias eh, mal vistas por el gobierno, también es parte o también está en la lupa de las empresas que nos espían o que requieren nuestros datos. Eh, sí, porque en realidad... ¿Querés terminar la pregunta? No, no. Um, sí, porque en realidad es una cuestión de cantidad de datos. El, lo que se llama la inteligencia artificial en realidad es aprendizaje automático de los programas del software respecto de lo que hacen muchas personas conectadas en muchos lugares al mismo tiempo. Eh, lo que se hace es analizar una población determinada, cuanto más grande mejor, cuanto más detallados lo, los likes, los comentarios, las fotos, etcétera, mejor, porque... Cuanto más análisis tenemos de los datos de las personas, más capacidad predictiva tenemos. Por lo tanto, claro. no importa quién sea la persona cuán involucrada políticamente está porque, por ejemplo, no estar involucrado publicar gatitos también es una forma de estar involucrado porque si se publican gatitos y yo mañana publico al perro de alcarce, eso tiene un efecto político. No claro. es que no tiene un efecto político. Todo comportamiento en definitiva puede ser utilizado políticamente, por un lado. ¿no? Entonces, Todo eso importa. Eh, y por otro lado hay una falacia que es eh, no tengo nada que esconder, yo soy un solo un claro, ciudadano común, ¿qué sí. le voy a importar a Rusia? Sí. Bueno, esa es una falacia que, sobre la cual, por ejemplo, hay un libro de Daniel Solov que, que, que habla de, de esa falacia, que es que en realidad no importa, porque somos ciudadanos que tenemos un derecho a la privacidad que ese derecho es la base del derecho a la libertad de expresión. Entonces no importa que sea lo que estamos compartiendo. ¿no? Es nuestro derecho que eso se mantenga en la privacidad porque si no, si ese derecho se rompe, mañana con una dictadura, con una democracia con otra circunstancia, sí. vamos a estar disuadidos de opinar. Claro. Lo mismo que lo que salió en el informe el otro día de Danes y que es algo que viejo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, que es si yo temo opinar en un espacio porque voy a tener una consecuencia por opinar en ese espacio, mañana probablemente evitaré opinar. Claro. ¿Estás siguiendo eh, lo que está haciendo Zuckerberg o los directivos de Facebook en estos días? ¿Cómo reaccionaron, digamos, la, al escándalo dado por uh, The Guardian y los diarios internacionales? ¿Te hiciste una opinión? ¿Están haciendo bien? ¿Están haciendo mal bajo tu punto de vista? Eh, ¿Cuál es la estrategia que están siguiendo? Yo lo sigo hace años y hace años que hablo con la gente de prensa de ellos, y etcétera Es básicamente parte de mi trabajo y hacen lo mismo que hicieron siempre. Siempre dicen que eh, post-facto, post-investigaciones de un medio, de ONGs como ProPublica en Estados Unidos, que, han, que no es la primera vez que ellos tienen un comportamiento no ético. Siempre hacen lo mismo post-facto. Dicen, hicimos algo mal, estamos arrepentidos, no merecemos su confianza, somos malos malos, se pegan latigazos, dicen, vamos a hacer todo lo posible por brindar Este, explicaciones ante, en este caso, al Congreso de Estados Unidos, al Parlamento Británico, eh, esperemos que lo hagan, pero no es la primera vez. Eh, Robert Mueller, un senador de Estados Unidos, con, con el tema de eh, la publicidad que hizo Rusia en la plataforma en las elecciones, ya había llevado gente de la empresa de Facebook a comparecer en el Congreso, sí. eso pasó el año pasado, todo el año pasado estuvieron compareciendo en el Congreso. Eh, Y además los departamentos de corporativos de operaciones públicas de ellos están permanente trabajando, permanentemente trabajando en estas cuestiones. Eh, lo que no pasó hasta ahora es que sea Mark Zuckerberg el que va a dar la cara. Eso sería un cambio, sería algo nuevo, que lo veamos eh, con las cámaras persiguiéndolo, entrando al Congreso y dando respuestas, pero sería algo bastante positivo, porque el gran problema de Facebook es la oscuridad en el manejo no. de sus acciones. Mm. Natalia Suazo eh, es la persona con la cual estamos hablando que según dice la página de Anfibia arrancó con una vieja IBM del 87 regalada por tu mamá luego de ganar el quinto lugar en el Gordo de Navidad, ¿eso es así? Eso es así, en La Plata. Eh, eh, y es hermoso. La página de Amfibia, porque la página de Amfibia la hice con mi empresa, así que <risa> terminé la página de Anfibia. Así pero... que más vale que digan la verdad. Eh, no, no, en realidad es un chiste. Es sí, sí, claro. Pero sí, la computadora era color cremita bastante dura, y con eso empecé. <risa> y así terminó siendo una de las principales referentes en las discusiones sobre periodismo y tecnología y sobre tecnologías en la República Argentina. Eh, te agradecemos muchísimo, Natalia. Sabemos que nos has atendido en un momento a donde quizás eh, no es eh, lo, lo más oportuno, lo más lindo para hacer, lo cual vale doble, la verdad. Eh, así que, bueno, en cualquier momento quizás vamos a estar contestándote nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por el interés y por la invitación.